que siempre está trabajando y su deseo La gente pobre no tiene lugar, Y la carencia arriba, l o salario, s lo que gano en esta empresa no me alcanza más. No me alcanza pa' tragar Y la carencia a r r i b a los salarios Y yo le digo a mi Teresa, a ver te vamos